¿Qué tal? ¿Cómo andas? ¿Cómo están? Mucha eh, gente, estos son como... Es un episodio este de Ping Moon del Morbo, ¿no? Como, sí, como sí. la gente viendo, viendo sí. a ver a, al arquerito de Río que había debutado en ningún lado. Es como... Es muy, gente, va a tener mucha audiencia para ver Santosés. Sí. Si sí, sí, sí. Si sí, no sí. este Sí, sí, me siento eso Pérez más que el arquerito, porque el arquerito último es el arquerito. Claro, este... ah, no, es verdad, no, es verdad. Bueno, sí, voy a, seguramente voy a toser, este, pero bueno, lo, es lo que van a encontrar. Y, y para el que no sabe nada, porque tampoco todo el mundo tiene que saberlo, Marcos. Claro. Este, uh -huh. a, estuve COVID-19, el 19. ¿eh? No, Bien. no, no otro. Llegaste dos años tarde. Sí. Y, <risa> ah, es COVID-19 por el año? No sabía eso. Claro, claro. COVID significa coronavirus, coronavirus disease, la enfermedad de, por coronavirus por coronavirus y 19, porque es, es la cepa que <coughs> emergió en el año. 19. Ah, mira vos, no sabía eso. Bueno, no es que siempre se aprende. Bueno, la cosa es que estuve mal, no mal, viste que hay gente que, viste que es medio raro, esto uno dice, no, estuve mal, y de, después ve gente que estuvo entubada y todo, y bueno, no, así. Ah, Pero, claro. pero bueno, es muy, es muy loco, porque es algo nuevo, nunca había experimentado, porque es como una especie de gripe, pero sí. a veces no, eh, estás con no 40... como de... Bolsonaro. ¿Cómo? Como Bolsonaro, que dijo es una gripeciña. Claro, es una gripeciña, pero en un momento estás eh, con 40 de fibres que no lo sentís, eh, estás, mal, estás mal, pero a la vez no estás mal como cuando tenés la fiebre, pero dura mm. un montón de tiempo y de repente este, este empieza, porque yo, te acuerdas que yo la primera semana estaba todo bien del pulmón y de repente mm. empieza como, a, empezás a toser y una tos media rara que no tenés, que que una tos muy, muy, muy seca y de repente te empieza, te empieza a faltar el aire, así que es muy... Mm. <coughs> Va. Así cuando tenés como 3, 4 toses, empezás a, a, a, a sentir que te falta un poco el aire. Así que bueno, terrible. Claro. Sí, sí, sí. sí. Es una enfermedad rara que puede pasar o asintomática. Igual, esta, estas últimas cepas que están dando vueltas ahora tienden a, a dar más síntomas, a dar síntomas, no son tan... claro. Tan, que lo podés haber tenido sin darte cuenta como las, como las del año pasado, sí. y, y hay menos de perder el olfato también, al menos bueno. en la gente que yo conozco, lo del olfato no se da tanto como se daba antes, y si sí se da más la fiebre y bueno, la neumonía, no que sí, si hay sí, sí, un sí. nivel de complejidad fuerte, necesitas oxígeno, vos zafaste o sea, que... Bueno, Eso pero hombre me... joven y sano, porque, porque me... no te drogas. Como no te Contra... drogas, zafaste de... Sí. Claro, sí. Si, hubiese, si hubiese fumado, por ahí. Bueno, la cosa es que me compré el aparatito ese del dedo, el, el, el oxímetro, sí. y está... Saturómetro, un... sí. Saturómetro perdón. Eh, y es terrible, porque si bien eh, yo antes del aparatito pensé que, que, que estaba muy mal, después cuando me puse el aparatito no estaba tan mal, pero después va bajando, y cuando va bajando el número es como, es como no, no, no va más, ahí va tirando el, el medio ruleta, es, ¿viste? Te, yeah. te levantás un día y decís, che, ayer tenía un puntito más, ¿qué pasó? Y ahí es, es peor, yeah. o sea, el aparato y todo lo que te ayudó te, te garca, porque te dice, bueno, ahora vas a estar con los huevos en la garganta hasta que pase el periodo. Ah, no. Entonces, así se llama también, así le dicen al, al aparato. Oxímetro, saturómetro o huevo en la garganta. <ríe> sí, sí, porque al principio todo bien, pero después todo mal. Porque decís, sí, dale, hijo de puta, no baje. Pero bueno, este, <ríe> ahí va a estar la tos, ¿eh? para que vean. Y sí, sí. y no, y bueno, y, y terrible lo, lo que me quedo de, de esta enfermedad de todos, que cuando fui al, a la guardia... Eh, en un, un, un momento mm. que estaba en peor momento, sería, eh, nada, me me, mm. me dieron un cuartito, yo estaba solo en el cuartito, con un sillón muy cómodo. Y digo, qué bueno, che, no está tan mal esto, me, traje, me traen café, viste, todo así. Y en eso mm. empieza a llegar, <risa> empieza, va, va cayendo gente al baile y empieza a llenarse claro. el cuartito. Y decís, che, la concha, de la lora. O sea, decís, hasta ahí decías, bueno, qué exagerada la, la tele que dicen que y en eso empieza a caer otro, claro. empieza y bueno, y, y en eso cayó una que yo te dije, una brasilera, que sí. fue terrible, la brasilera esa fue terrible, yo empecé a tener fiebre ahí, y la tipa me decía, bueno, hay una vida mejor, porque esto lo escribió Dios, hace, ¿no? viste que los brasileños están quemadísimos con la religión, claro. Y empezó, bueno, ya vamos a ir a un lugar mejor. Me decía, yo la concha, Lora, ¿por qué me toca? Claro. Y, y entonces, no, eso está todo escrito. Esto está todo escrito, pero Dios quiere que vayamos a un lugar mejor. Y no sé, uh, digo, la puta madre. Así que, bueno, bueno eso bueno. Fue, fue lo peor. Pero sí. bueno, ya estoy bien, Marquitos. Sí. Y gracias a vos. Eh, te voy a agradecerte bueno. acá también. Y te voy a agradecer el resto de mi vida. Bueno, Pero sí, menos agradecimiento y ahorita es un par de vinilitos. ¿eh? Sí, sí, sí, obviamente te voy a, te voy a regalar. <risa> este... Muy bien. Ah, Marquito, eh, para... bueno, yo tengo. Sí, por sí. favor, decime. No, no, no, decime, dale. Yo tengo, porque mientras vos estabas viendo películas, viste, haciéndote el intelectual, ocurrió, ocurrieron dos hechos, dos hechos que tienen que ver con la música de Europa. Sí. Uno. Eh, bueno, lamentablemente nos dejó porque estaba escrito por Dios que tenía que dejar este mundo el gran Franco Batiatro. Sí, es verdad es verdad. Alguien que, que, que acá hemos este, pasado, hoy vamos a volver a pasar, yo elegí para la sección de hit su, su gran hit Claro sí, este, sí. Bueno, Uno de los tantos, pero este para mí es el mejor ya lo hemos pasado acá en Pin también en un momento uh -huh. eh, También ocurrió la Eurovisión ¿No? Que el año pasado no se hizo por la pandemia, y este año sí se hizo como si hubiese cambiado algo. Tipo, bueno, yo sí, hace es, muy igual. No es, que programa, no es un programa de tele, Eurovisión. Es un programa de tele, pero, tiene, pero se hace como en un estadio donde hay gente y ah. demás. Se hizo en Holanda, porque como había ganado Holanda, se hace en, siempre se hace en el que ganó uh -huh. el anterior certamen. Y bueno, se hizo, se hizo este año, eh, y, voy a, y tengo todo, me vi entera la, la final, y me vi gran parte de la semifinal también, pero lo que va a importar es, tengo todo todo el informe sobre Eurovisión 2021, uh, para y no paso, no voy a pasar, no voy a pasar el tema que más me gustó, sí. también eh, es el que más le gustó a, a los expertos en Eurovisión, a Juan sí. Pablo y a Fernando, este porque me vas a cagando. O sea, no lo paso porque, porque bien, no, bueno, bien, todavía estás recuperándote, todo voy a pasarle eh, otra cosa, pero eh, eh, lo voy a recomendar para que la gente lo escuche, en sus Muy casas. Che, Mar Marquito, ¿estás con la conexión media rara igualito? Pero ]ísimo. bueno, eh, ¿tenés, tenés sí. algo algo que de eso de los seteos locos que haces siempre que están que no está como la última vez ¿o? No, ah, no pues se escucha medio como cortadito oh, no, no. a veces. Bueno, no importa. Este... Ah, bueno, en todo caso vamos y si no Cortamos y volvemos a... Dale, de, eh, eh, cuando Tiro este datito que es muy boludo Vamos al bloque musical e intentamos Por las dudas Hacer el cambio dale, dale. Escuchame, un dato boludo Pero que justamente estuvimos hablando de Chucky últimamente Y vos sí. sabías que A Marcelo Gallardo le dice el muñeco por Chucky No Es muy bueno eso ¿En Serio la otra vez, ¿viste? Estaba viendo el programa de, esos de Fantino que están en, en ESPN que son, ¿viste? Bien. Son, ¿viste? Que Fantino es un boludo, es todo, es todo lo peor que hay, pero tiene algo que los reportajes está bueno, saca buena data data data de esa, ¿viste? Esa data que que por ahí no le interesa a mucha gente. Y entonces le dijo Bien. de uno a uno que no sé que que, que estuvo las inferiores con él. Dice, pero qué? Entonces muñeco y dice, sí, sí, porque estaba la película Chucky en el cine, y, y, le, y le decíamos, al principio le decíamos Chucky, y después le quedó el muñeco. Le decían Chucky. Así que este, muy, muy bueno. Debe haber sido el Chucky Gallardo Fue una rarísima. Claro, sí. Y después, ¿sabés que vi, eh, vi que también estuvo bueno del programa de Fantino? Mira, estoy hablando bien de Fantino, es terrible. El Pipa Gancedo, sí. esto es para vos, eh. El pipa, ¿Eh? el pipa Ganceo es ¿Eh? fanático de los pájaros, pero fanático, pero fanático, ¿eh? Ah, y ya. el chabón es fanático del jilguero y llevó un audio del jilguero y lo pusieron en ESPN, un, el audio del jilguero cantando. Así que eso estuvo muy bueno. Excelente. Sí, sí, sí. Y, y, Excelente. Y el Pipa tipo emocionado, ¿viste? Así como diciendo, escuchaba como repica, es, es el único pájaro con cuatro notas, tiraba de todo tiró un montón de cosas muy buenas. Ah, bueno yo te voy a yo te voy a voy a aprovechar ya que me sacaste el tema te voy a pasar en el próximo bloque el sonido de un pájaro que era ben el tigre que, que no lo pude ver y me quedé recaliente de saber qué pájaro es así que lo voy a pasar para que la gente que escucha pingüim me diga qué pájaro es dale volvamos al, al primer sí, bloque marquitos y, y, si y probamos ver. una nueva colección si querés dale, dale sí. I feel Way down inside of me. Glory hallelujah. So I sing a, a glory hallelujah. Glory, glory hallelujah. Hallelujah. Glory, glory hallelujah. Hallelujah. the town, glory, as fast glory, as you glory, can, hallelujah. because the youth is a coming, glory, the victim is strong, hallelujah. hallelujah. pasaba Prismaster haciendo yo siento el espíritu y recién era un mm. clásico de en dónde en, en dónde perdón hola Primaster dónde lo sentís acá más a la derecha ahí está acá ahí ahí, ahí, ahí se nota ahí, ahí, ahí se nota ahí se, ahí. Nota. Ahí ahí se nota el espíritu escúchame y recién era un clásico de Ray Barreto. Deep Jay of Soul un tema que uh, qué te pasas un tema que, que es muy loco que nosotros conocimos gracias a Urban Densa Escueta hablando de Holanda sí que, que, fue, que de dónde claro eso te iba a decir de dónde eran de Holanda ah, claro que, sí. que los tipos los ampliaban este tema así que y lo hacían muy bien encima uh -huh. estaba bueno como los ampliaban sí. así que este, pasaba el querido Ray Barreto así ah, aníbal esa, esa que les encantaba a los DJs de esa época que el scratch que, que te cantaba es como una voz viste es como una voz que te hace cantar y entrecortado, claro claro y hacia... yep, yep, claro yep, eso sí claro sí sí claro famosos cutos. pero bueno sí eh, Marti no se va a escuchar una mierda el pájaro lo voy a poner porque me gusta cumplir las promesas pero pero la verdad que mi teléfono anda muy mal sí y escucha a ver ¿Está sonando ahora? Pío, pío, pío no, sí, madre, no se escucha nada bueno, perdón, pero, perdón. Así pero, nunca, bueno. ¿Pero qué tenía de raro que te, que te volvió loco Como para grabarlo? Era un canto que no había escuchado nunca Y, y, y, me, y me metí en el medio de la maleza A buscarlo Y el culiado estaba cantando ahí cerca o sea, Lo escuchaba y no lo pude ver No lo pude ver eh, Y no lo pude ver No sé, estaba bien escondido. ¿Estabas con los con los eh, binoculares todo listo para verlo? Sí, sí, sí, estaba con la cámara de fotos incluso también. Pero bueno, no lo pude ver. Bueno, ¿Qué vas a hacer? Este, así que bueno. Marquitos, eh, sí, sí, decime. Este, ¿qué querés hacer? ¿Qué te gustaría? Eh, no, hablemos de lo que vos quieras. ¿Querés hablar de una película? Después vamos con Eurovisión, te cuento unos datos que tengo, unos datitos sí. para tirarte, está muy bueno Bueno, dale, mira, vamos. Hay algo, es muy loco esto, eh, lo que voy a decir, y te. Hay una serie que es que, es que mucha gente era fan de esa serie, y, viste, yo viste esas cosas que uno, bueno, no le tocó y no le tocó, ¿viste? Cuando no te toca algo, qué sé yo, la gente que vio, qué sé yo. No sé, cómo que decirte... Friends, Friends por ejemplo. Claro, claro. Y viste claro. que a uno, a uno no le tocó y no le tocó. Y esta es una serie del 2000, aunque parece más noventas, pero es 2000. Y, y siempre la escuché nombrar millones de veces, todo y nunca le di, di bola. Y ahora, en este estado, en febril, no sé por qué me puse un capítulo en... en cómo se llama en YouTube, y me hice fan. La serie es Malcolm Una serie... Seguramente la escuchaste nombrar una sí. vez. Malcom, sí, in the, sí, sí, sí. Malcom in the Middle en realidad sería el, el título, pero, pero en, en, en latino era Malcom. Y que la, la, mm. el dato curioso es que el padre es una familia, ¿no? Y el padre de familia es el tipo de Breaking Bad. Eh, cuando ah, era como, que actúa muy bien. O sea, es muy gracioso porque muy bien actúa. O sea, nada que ver a, a Breaking Bad, que por ahí no, también el personaje tampoco era medio duranga, ¿viste? Que no era muy... Muy, medio depresivo y nada. A cambio, acá el chabón está muy divertido y es muy buena la serie, pero muy buena en serio. ¿eh? Me caí de risa muchas veces. Y, y ese, tiene un estilo alf, por así decirlo. Ese humor que es medio, a veces medio negro, ¿viste? medio humor, medio claro. ácido, pero para niños. Entonces está buenísimo. Es como, no, no, no. Va, para niños, pero a veces se van al carajo. O sea, no es que... Este, bueno. En, lo que tenés que ver es este sí. Gravity Falls, que sí, es un vi. dibujito. Sí, sí, es, claro, vi un par de capítulos. Hoy lo puse, yo lo puse, lo puse hoy. ¿Sabés que no está en Disney? Disney, el canal en el, en el Disney Plus, no está en Gravity Falls, que es el único producto de Disney que, que vale la pena. Este, pero bueno, sí, están sí, ahí. Sí. los... Es que en Netflix? No, estaba en una época, después lo sacaron, y ahora lo encontré en Flow, pero viste cuando Flow te pone eh, on demand, pero que es, es como si fuera un VHS grabado, tenés las publicidad, tenés que adelantar, es un claro. tema. Sí, sí, sí, como seis. Este, seis, seis pero bueno, seis. nada, es, justo hoy estuve viendo dos capítulos de ahí, que también es para niños, con un humor que es súper negro también, por, claro. por grandes momentos pasa a mí, la animación me cuesta un poco, ¿viste? Eh, pero sí, sí, sí, vi un par de capítulos que me había gustado. Es como Hora de Aventura, que también me había gustado, pero claro. me, me empalaba la, la, la animación en un momento. Llega un momento que digo, no, ya no quiero ver más mm -hmm. este, este, colores. Este, Está pero, pero están buenos. O sea, Dexter también estaba bueno. Era, era, eran buenos dibujos, con buenos guiones, pero bueno. Esta sí que sí. te recomiendo, Marco. ¿Hay un. Hay un en, en YouTube hay un montón de capítulos de Malcolm y muy bueno. Y muchos estaban diciendo, pero qué es este tarado que descubre Malcolm a, a los 42 años, sí, y bueno. bueno, loco, ¿cuál es el problema? Ya está. Sí, bueno. este, así que, eso. Después, ¿qué Bien. más tengo? Eso, para que lo lo tacho acá. Te voy a una peli y después vas vos, dale. Dale. <coughs> y después vas vos con gozo. Me vi una peli que tuve en el tintero hace muchos años, y una película mexicana, se llama El Esqueleto de la Señora Morales, una película de 1960. Ah, sí, que me dijiste que la ve, no la pude ver todavía. Bueno, claro, es una película de 1960 y siempre la tuve en el tintero porque es como eh, comedia negra, yo sab bah, sabía que era comedia negra, no era terror, y no sé por esas cosas que uno, viste que la comedia de terror tenés que tener justamente un humor para verlo, viste, es como... Este, mm. A veces decís, chiquillo, ve algo de terror Y a veces querés ver una comedia Entonces es, a veces, viste, que coincidan las dos, las dos ganas claro. Es raro, pero bueno, el otro día La, la, la puse, una, mi versión Que tenía hace 20.000 años, servía muy mal Y cuando me fijo estaba en Shiffy En buena calidad, viste que Shiffy es, es, es lo mejor en Torrent sí. Y me la bajé y me la vi Y es un peliculón, mm. Marcos, Pero pele, peliculón de verdad Después, bueno, investigando eh, Obviamente es medio un clásico Grosso del cine mexicano, eh, está tipo uh -huh. en, las, en las listas de cine mexicano, ¿entendés? O sea, pero eh, zarpado, no en el, las listas de terror, sino en las listas de cine mexicano. Este, claro. La peli es muy buena, eh, es en blanco y negro, bueno, se trata de un tipo que, que, que es este, ¿cómo se llama? Ay, los que, los que embalsaman bichos, Marquitos. Eh, Taxi. Pero... Taxider. Ah, sí, eh, sí. sí, bueno. Al, sí. Tipo, al tipo es un tipo muy tranquilo y que tiene una esposa que, lo, lo, que eh, todo el tiempo lo, le quema la cabeza. Le quema la cabeza, le quema la cabeza. El tipo dice, bueno, mi amor, pero Es, y... como, es como si fuera la, la biopic de Barrera. Una especie de. No, pero, pero peor, porque están está tan bien hechos los personajes, el guión. Que la mina le agarra como una cosa media religiosa, no es que lo tiene cagando mm. y el tipo, sino que es ah. psicópata, ¿viste? Le, lo, lo psicopatea todo el mm. tiempo. Y es muy bueno lo que sucede, obviamente, eh, viste que las comedias negras, encima del final es como eh, es el, lo que redondea todo, obviamente no voy a contar nada. Sí, sí, sí. Pero está muy bueno, está muy bueno, y, y así que recomiendo mucho el esqueleto de la señora Morales, de Rogelio González, que es el director. Así que este. Mm. Eh, para mirenla si quieren una buena comedia negra que están buenas ¿viste? cuando están viste qué sé yo bueno como mm. los muchachos de antes no usaban el arcénico, ¿viste? Esa, esas pelis así que claro. decís sí, qué buena qué buenas que buenas comedias mm. digamos así que, que es muy difícil de hacer ¿eh? es un género muy difícil te diría que es sí es como así que este bueno marquitos Sí, sí sí sí sí sí ah. Son dos géneros que están muy definidos cada uno. Entonces es como que mezclarlos es como mezclar dulce de leche con fideos. Pero bueno, este, a veces esos eso mezcla... Mirando... Hay gente que obviamente... Bueno, está, que... están todas estas que hablamos la otra Perdón, que hablamos sí, sí, sí. la otra vez. La hora del espanto podría ser algo más o menos en ese estilo. Algunas, sí. algunas películas de terror que también tienen toques cómicos, digamos. Pero no. ahí es como que, bueno... Casi todo es de terror, digamos. No, no, no hay. Sí. Eh... Claro, yo esa es la. Me parece que queda mejor. Sí. ¿cómo? Sí. Lo per... no, que me parece que queda mejor cuando es, cuando se deciden hacer una comedia que se va a volver negra, como bueno, a veces puede ser esto, algunas de. ponerle muertos de risa de Alex de la Iglesia. Mm. ¿No? Que, que es como sí, más sí, sí. apunta a hacer una, una comedia y después viene la parte más de, de. No sé si de terror o más negro más sí. qué sé yo Este, y que cuando es al revés, cuando es al revés es como más obvio. Sí, igualmente el, el, el, la, la comedia de terror es diferente a la comedia negra, en el sentido que la comedia negra mm. es, es muy inteligente, por lo general. Por ahí, la, en cambio, la hora del espanto mm. que la amo, obviamente no me voy a hacer el mm. amo, pero es, son películas más, nada, VHS, tontonas, que están buenísimas, muy, muy, muy buenas, pero en las comedias negras que están bien hechas por ejemplo, viste las europeas esas que pasan en los festivales y mm. todo. cuando están buenas son mm. como inteligentes son muy muy muy bien pensadas están viste entonces mm. se y por ejemplo Eating Raúl claro ahí tenés para mí esa es una película es una comedia negra inteligente es, es, es claro el, Eating Raúl exactamente claro. ahí va mm. este... y después el que hace el que le sale muy bien lo que pasa es que a veces es un hijo de mil putas cómo te, te clava el cuchillo Eh, pero el que hace para mí comedia así, ácida negra, bien es Todd Solons. O sea, eh, Happiness, claro. eh, Welcome to sí. Dollhouse. Son películas muy, muy negras sí. que están comedia, que están buenísimas, lo que pasa el hijo de mil puta, te tira de repente. No, no, lo podés, no lo podés invitar a una fiesta, porque vos eh, no, sabés no, no, bueno. no sabes cómo viene. bueno La otra vez estaba viendo Dark Horse de él. Y, sí. y, es, y es terrible, porque viene, es muy gracioso, viene, viene todo bien, que te caes de risa todo, pero el chabón te va a poner incómodo en un momento. Entonces, de repente, sí. el chabón tiene hepatitis B, no sé, he viste unas cosas y es la concha. Claro. Como que sí, sí, sí, se, sí. Va la, se va a la mierda. Pero bueno, es muy... Siempre, bien. siempre... Sí, sí, de hecho, Happiness sí. también se va a la mierda, pero, pero bueno. Sí. Este, creo que la, la más... La más tranqui, que es también el que es muy divertida, es Welcome to Dollhouse. Esa es como la más tranqui, y así todo también sí. se va a la mierda, pero, pero digo que, que se puede ver sin, sin esa incomodidad. Claro, está bien. Bueno, bueno Martí, Martí. Sí, tu turno, eh, tu turno. Mirá, mirá eh, vos mientras boludeabas, yo este, me puse a ver... En dos veces sí. <risa> Eurovisión. Este, sí. Porque digo, bueno, ya está. Este, y qué bueno, ¿no? No voy a, a decir nada de... de en general, es, es, la cagada, estuve viendo algunos Eurovisiones viejos que están buenos porque antes había como más un interés en que... Pero esto pasa en todo, ¿no? Como que, como que las canciones eran como un poco más diferentes, un poco más diferentes, o... Eh, lo que sí era diferente eran los países los países no tenían tanta noción de lo que pasa en los otros lugares entonces te venía viste algo medio, viste, no sé, el alemán con, con tiradores haciendo una polca aparecía al lado de un francés que, que con, de Sergei Gainsbourg ¿viste? que viene diciendo, traje esta canción sobre el incesto este, y esos contrastes estaban ahora esos contrastes están también pero son como más todos más armados, como más este, exagerado. De todo, hecho, todo, todo es pop... Eh, aparte, ¿no? ya o sea, Europop, digamos. No, no, no te creas. ¿eh? O sea, todo es pop, pero por ejemplo, eh, ahora había una banda, ¿cómo sé? ¿Qué sé yo? De, creo que era de, de Finlandia, era, o de por ahí, de Escandinavia, eh, que eran... Este, Que, como si fuera que eran metaleros, por decirte de una forma. Oh. Que, que, me, que me perdonen los metaleros. Pero, por ejemplo, pero hace, hace unos años atrás ganaron unos que, que salían con máscaras, con máscaras y tachas, y haciendo un pop. Eh, un, un, Black metal pop, digamos, ah, una cosa así sí. Suena horrible Y suena exactamente igual de horrible Como lo estoy diciendo Pero tenían esa cosa, como me llamas de, de circo A ver, vamos, vamos, vamos a inventar una, una y, y vamos, claro. eso hay también claro, este, claro. Pero bueno eh, Y después tenés toda la parte más melódica Más de, viste, de, de cosas tipo eh, Que en general son Mujeres eh, <coughs> queriendo sonar como toda esa, toda esa línea del pop de, de que ya también queda medio, medio bizarro, ¿va? porque ya, ya está, ¿viste? había unas de Serbia que parecían Shakira, otras que parecen claro. Celine Dion, es? claro, sí, esas sí. cosas, al final. ¿viste? Y claro, y después, ten, la, no sé, la francesa que fue a hacer de francesa casi gana encima haciendo una canción que era... Todos, todos los clichés de Francia. Claro, de hecho, sí. el estrella decía, voilà, voilà, voilà, de verdad. como una bagueta. Era, era malísima. Este, había uno, el, el, de, el, de, el de Suiza, era una especie como de, como de Leo García joven, ¿no? Un sí. Leo García chiquito, o un topa, que más, más o menos es lo mismo, para que te des una sí. idea. Y, y que hacía una canción también en francés que... Que, que se ponía a llorar, ¿viste? un momento. una cosa muy, muy, muy raro era eso. Era como una especie de... Los movimientos de Rafael en el cuerpo de García, una cosa así. Claro. Eh, bueno, ganó, y ganaron unos tanos eh, que con tatuajes, en rimel, como si fuera... Que, Medio si vos ves la foto, pensás... Claro, si vos ves la foto, pensás que es una foto de suite, ponéla. Claro. ¿No? sin permanentes, ¿no? eh, claro. con, con cortes de pelo más modernos, pero ¿viste? cuero sobre cuero, ¿viste? Todo, estaban todos vestidos iguales con diferentes modelos alrededor de cuero marrón sobre, eh, sobre la piel. Claro, digamos. era así. Eh, malísimo, los tanos eran muy malos lo que hacían, gritaban como todo Thanos, ¿qué sé yo? Hacían eso. Este, y se armó como, un, como una especie de, de, de problemas o de, de rumores fotos, ¿eh? de de que, habían, claro, que habían estado tomando merca ahí mientras vale. estaban esperando la votación de la gente bueno, todas esas cosas que pasan ahí pero lo que yo te voy a pedir, Marti es que busques, ya que estás viendo las fotos a sí. los ganadores morales de este, de este, de este de esta Televisión que hicieron un, un temazo que mezclaba una flautita de bosque con, con una cosa media este, de, de Tecnopop pop este, sí. hermoso, que se llamaban go-a y el tema se llamaba shum, S-H-U-M no, que no eran los claro. representantes de Ucrania, ¿no? Pero para después. Para ah, después. está bien. Ahí estoy bien. Representantes de Ucrania que, este, que era, eran muy buenos. Eran muy buenos, se, se Terminan medio ravers, pero, ah, sí, pero, sí. Pero, pero, con, pero con esa idea de, de, de ravers eh, noventosos, ¿no? que era tipo, la mina parece como un pájaro, con una cosa de, de una estola verde-loro, verde sí, y todo eso. de blanco, y, y todo eso. Y el tema estaba, está muy bueno. Yo lo recomiendo... Eh, para sus auriculares. Vos, este, igual, este Marcos, lo más eh, sigue, se pasan los años, pasan los años, y lo más épico que pasó en Eurovisión fue Telex, cuando hizo eso, cuando hizo en Eurovisión. Totalmente. Eso, bueno, eso, eso no se repitió más. Ah, no, pará, y tengo un dato que a vos te va a gustar, verdad, que dijiste Bélgica. Sí. ¿Sabés quién representó a Bélgica? Te morís con esto. No, quién, quién. quién? Porque Es que es toda gente que uno no conoce, viste la, la, los fanáticos de Eurovisión los reconocen a todos porque ya ¿viste? vienen viendo todo el año todas las diferentes operaciones, triunfos de, donde, de cada país, de donde sale cada uno de estos. Uh -huh. este, pero representando a Bélgica estuvo Jujuverpónic, ¿te acordás oh, de Huberfonic Sí, claro, sí, qué raro. Es. Y bueno... bueno Tres viejos, pero además que, viste, eran como, uy, mirá quiénes lleg llegaron a una fiesta donde no estaban invitados. Era claro, claro, un tema claro. malísimo, además, no, no, creo que no tuvieron ni un voto, un voto solo tuvieron. Y el que está muy bueno era, ya, perdón, ya, ya terminó de hablar de esto, sí. era el representante de, de Inglaterra, que era muy parecido físicamente a nuestro amigo Matías, Matías Ann. Sí. Era muy parecido, poner si querés UK, Eurovisión 2021, te vas a dar cuenta que sí. es un tema muy muy malo, muy muy malo era el tema era pésimo y no sacó ningún voto, ni de los jurados ni del público. Es parecido, en serio, estoy viendo una foto acá en el Sí, sí, sí. Así que bueno. Y bueno, así que bueno, nada, eso fue lo de lo de Eurovisión. No, no, no mucho más. Este, escuchen el tema de Ucrania, que, que estaba bueno, y ya está, y a esperar el, el año que viene. ¿no? Bueno, no es así. Marquito, ¿querés, este... ¿querés ir con tu bloque o querés, o tenés algún, alguna pastillita más? No, no, un dato, un dato más, te quiero decir. Sí. A partir de esto, de que estuve viendo Eurovisiones Viejos, me metí a ver el de Eurovisión de 1969, que fue en España. Sí. En plena, bueno, plena no, pero, pero seguía estando franco, y Dale. iba a estar franco por un tiempo más todavía ahí. ¿Sabés quién diseñó el afiche de Eurovisión España? No. ¿69? No. Yo te lo, yo te lo describo, a ver si adivinás quién lo hizo. Hay una luna sí. con agujas, como si fuera un reloj. Sí. Hay un ojo que los sí. párpados es como una boca, como un labio. Qué grasa, ¿eh? Después, como <risa> un atardecer, <risa> hay una boca más grande que, está, que contiene a, la, a lo que te dije recién, a la luna sí. y a la otra cosa. Y bueno, y nada. ¿Quién diseñó el afiche de Eurovisión 1969? Y sí, el, el, el, el vende humo más grande de la historia del arte. El vendehumo más grande de la historia del arte, Salvador, Salvador sí, Dalí, Salvador. que además hizo negocios con Franco todo el tiempo. Sí. Todo el tiempo, prestándose a, a, la, a, a la dictadura de Franco. Sí. ¿Y sabes qué otra cosa diseñó Dalí? Porque yo dije, a ver, ¿qué habrá diseñado Dalí? Sí. Porque tiene que haber. este chabón le vendió el alma no al diablo, sí, vendió claro. el diablo. <risa> ¿Sabés qué diseñó? El logo de los chupetines Chupa Chups, sí. ¿los ubicás? Sí, claro, bueno, para eso está bien. El logo, el logo de los Chupa Chups lo diseñó Dalí, que parece que cobró no sé cuántos millones, claro. y lo hizo tipo ti por una servilleta le dijo, toma, acá lo tenés. Claro, sí. Y sí, encima sí. les funcionó, porque lo que tiene de increíble este nivel de sugestión con estas artistas sí. es que termina funcionando. Sí, no, bueno. Porque o la o más es. es como... Es como la, la bragueta de Warhol, pero los, claro. los Stones. Sí, sí, sí, sí. O sea, está todo bien, está lindo todo, pero como es la bragueta de, de Warhol. Sí, no, es una que, es que arranca, esa es una bola de nieve, no los parás. Claro. O sea, este... Claro. Mirá que loco, sabes que estuve viendo un documental, esto no lo iba a comentar, pero. De, el, tengo una versión del de Ángel Exterminador que me regaló de, de caro Hace sí. un montón, y que estaba bueno que venía con un bonus disc que lo vi recién ahora, ¿viste? Eh, y el Bono Disc era, era justamente un documental que es el hijo de, de Buñuel, eh, yendo por todos los lugares donde estuvo el viejo, ¿no? Y, y ju justo mira que lo nombrás al Chanta de Salvador, cuenta que en un libro, Dalí lo buchonea, uh -huh. que Buñuel, dijo que Buñuel era, era comunista y no sé qué otra cosa, lo tiró uh -huh. en un libro el chabón, hacía un comentillo. Claro. Y, eh, Y que el otro, medio que, pele, viste, era medio peligroso en esa época de Teguchonén, así, digamos. Sí, sí, y, sí, sí, sí. Y eran re amigos, viste que, bueno, el perro andaluz, bla, bla, bla, Sí, eh, sí, sí. Le hicieron, lo hicieron sí. juntos, digamos. este Pero pero qué hijo de puta, yo digo que este chabón, claro, era un, un, un egocéntrico, una, insoportable. una acomodati, Un acomodaticio, viste. Lo, si si te puede cagar, te cagaba. Admito, admito que, que él entrando al programa de televisión con el oso hormiguero es buena imagen. ¿Viste cuando vienen con el oso hormiguero eh, eh, con la correa sí. esa, Es buena imagen, Santa. Sí, pues un chanta terrible. No, pero sobre todo esta cosa, ¿viste? Esto de, de, de, de acomodarse con, el, con, sí, con sí. esto, con el poder. Bueno, no sabía que había mucho neado, bueno. Sí, sí, qué sí, sé sí. yo. Este, sí, bueno, de hecho, todo el mundo se fue y él se quedó viviendo ahí. Sí, nada más, vale. Bueno, Marquito, tu bloque musical. Vamos a mi bloque musical. Voy a pasar este, dos cosas eh, en, en lengua española. Muy bien, dale, ahí va. Canta tu amiga mía que me enamora. Esa gracia que tienes, Salud. Adentros resaladas Esa gracia que tiene salutad, la rama, saludadora salutad, vientos del sur que me salutad, Vientos del sur no me dejen dormir, porque el sueño se parece a la muerte, que lo dijo hace algún tiempo ya. Vientos del sur, recuerdo aquellos días en que mi vida, Noches de vino sin melancolía Vientos del sur se acerca el final No dejes que los recuerdos me ahoguen No quiero ser víctima ni llorar Vientos del sur sobre mojans Vientos del sur no me hagan pensar No dejes que los recuerdos me ahoguen No quiero ser Vientos del sur sobre Montevideo, vientos del sur no me hagan. Pensar. Acabamos de escuchar a Los Hermanos Cubero con Cristina Rosenvinche haciendo eh, La Rama. Acaban de sacar un disco de Los Hermanos Cubero eh, con un montón de invitados a estrellas. Están Nacho Vegas también y hay otra gente. Están está los de los planetas. Están los de siempre. Pero este, este tema eh, la rompe. Como ya todo el mundo lo acaba de escuchar y sabe que es un temazo. Y, y recién era Dino, ¿vos lo conocés a Dino? ¿Al uruguayo Dino? No, no, ni me suena. Dino, bueno, viste, el otro día me lo nombró uno de nuestros amigos uruguayos, este, y lo tenían como escondido a este Dino, no sé, yo no, no, no, ni lo conocía. Sí. Este, era la balada Vientos del Sur, eh, sí. una especie de sandro, no como me hizo acordar al, al sandro de, de las baladas, ¿no? De, de, de los temas que, que nos gustaban mucho a nosotros. Sí. Eh, y... Pero es de... Entonces ¿eh? me meten... De... Sí, el, el tema de recién que pasamos recién es del 77. Ahí va. Pero Dino arrancó en el 63. Hmm. ¿Sabes cómo se llamaba la banda que tuvo que, que hizo en el 63? A ver, por ahí te la conozco. Se llamaba Los Gatos. Ah, no, no. Pues... O sea, hice una banda, llaman los gatos en el 63. No es raro eso. Raro, acá estoy viendo, che, los, los, los vinilos de Dino. Sí. Ah, hay uno que este... me suena. A la tapa. Hay uno que me suena a la tapa de las flores este, así me suena de disco carísimo. Claro. Pero bueno, este... Pero bueno Dino, eh... eso, tuvo varias, varias bandas. Tuvo una en el 68 que se llamaba Sound Machine. Después, después de Sound Machine pasó a Montevideo ¡Oh! ¡Oh! luz ¿sabes? Ay, ¿sabes? ¿sabes? y después este, los Moonlight ese es buen nombre los y después y después este, una llamada ¿Quién? con k ya más de los ochentas Eh, parece que la actual hizo otra, que se llama con, con Darnau Chance y otra gente más, hizo una que se llamaban los, muy, este nombre es muy bueno, los Cascarudos. Ah, bueno, ese, ese, me encantó ese nombre. Está muy, está, está muy bueno el nombre, los Cascarudos me gustó. Bueno, ahí está Dino, todavía está, está vivito, todavía, no es un tipo grande, tiene 75 años, este, así que ahí anda todavía, eh, dando vueltas, pero bueno, este tema, Vientos del Sur, del 77, me, me gustó mucho. Acá me, acá me sale lo, lo un, acá. Un, disco, un disco, pero claro, son brasileros esto, unos se llaman Denny y Dino, pero brasileros. Pero yo tengo mm. este disco, y tengo no la, edición la edición uruguaya, pero claro, no, no creo que sea el mismo Dino, debe ser otro Dino. No, bueno, pero en Brasil Dino es, es un nombre que se usa mucho. ¿Y cómo sacó cómo en ese dato? Y en y y y y y y y y y Italia también. Bueno, sí, en Italia. Bueno, Marquitos. Es que, como que me digas, che, tengo una película de Dino de Laurenti. ¿Será algo de este Dino? Dino, <risa> Dino, Dino, Rossi. Hay, hay, hay varios dinos, ¿verdad? Escúchame Marquitos, sí. vamos hablando de películas. Sí. Eh, te, te tiro dos esta película eh, de seguramente por ahí hasta la hayas visto este Stray time de 1978 con Dusty Hoffman no. ah, porque es, es una película es un clásico de los 70 viste cuando me volví loco con con, con el cine americano 70 ¿viste? que empezabas a bajar Que, sí. o sea, ya sabés que hay un porcentaje, ya por la imagen, los colores, todo, ya sabes que hay una, un porcentaje de peli que, que ya están buenas. Y claro. eh, Dustin Hoffman en esa época estaba eh, medio iluminado, ¿viste? que hizo seguillas de cosas muy uh -huh. buenas. y etc. Sus Kramer, ¿no? Eh, bueno, eh, ¿cómo se llama la otra? la de... Bueno, ahora ya está, no me, no me voy a acordar ahora. Eh, la la, el maratón cómo se llama la del día maratón maratón man que lo torturaba sí, sí maratón. esa maratón esa. man este para de cuál otra este bueno ya eh, bueno la cosa es que esta Strike time está buenísima Marcos eh, mirátela que te va a gustar son de esas pelis de sí, estoy viendo acá libertad condicional se llamó acá. sí sale claro pues justamente es eso sale Dustin Hoffman de la cárcel Y, ¿viste? Uh -huh. Cuando esos guiones, ¿viste? Bien americanos, 70, que están tan bien hechos que el guión es tan sutil que al chabón se le empieza a complicar las cosas de a poquito, y de repente está hasta las claro. repelotas, ¿viste? Entonces uh -huh. el chabón sale de la cárcel y, y, le vi, y le van a hacer entrevistas, los, de los ¿viste? Como post-cárcel, post te te va mandan los de la cárcel un tipo a ver qué onda y el tipo cae justo en un momento que él no estaba haciendo nada pero parecía y ya empieza ahí claro. todo, todo mal viste y, y bueno y después se va a buscar a los amigos de, de, de que, que tenía afuera y todo pero muy buena me encantó la peli así de esas que te atrapan uh -huh. aparte mucho bigote mucha camisa así que este y, claro. y, y ladrones y, y cosas de bueno, así que bueno, Strike Time yeah. 1978, de, que de hecho la dirige eh, dustin Hoffman también, pero está, no están los créditos pero es de, bueno, U Ulu Grossbart, así que este, ahí pasaba mm. y después Marco, bueno yeah. eh, no voy a hacer nada, nada loco, pero eh, cuando te dije viste que empecé a tachar pelis de, de director, que vi de Altman y eso, que me faltaban me vi Three friend clothes de Kaurismaki Película de uh -huh. 1996. Y viste, cada vez que veo una película de Dorismaki, digo, ¿qué? No puede ser tan grosso. Es como... Hmm. Es demasiado grosso. Es muy... Es como atemporal. Encima, las películas, no sabes si son del 70, 80... Esta es del 96, ponele, y podría ser, no sé, 83, no sé. Y... No sé, a, bueno, mí, yo, eh, eh, a mí me parece que son bastante de aquí. Ah, Un bueno. gran chiste, ¿eh? ¿eh? No, muy bueno, sí, ¿no? Sí. Este, es muy Igual es, eh, Aki Kaurismaki es, es bueno que empieza y termina con Aki. Muy bueno eso. Claro, sí, sí, sí. Bueno, eh, creo que se llamó Nubes Pasajeras, viste la traducción, no sé. Es eh, peliculón, hmm. siempre con los mismos actores y actrices, o sea, los, los reconoces de otras pelis, los colores increíbles, y sobre todo el tono, viste que Kaurismäki tiene ese tono que por ahí tiene que siempre cuando hablamos de, siempre jodemos con Rechmann o jodemos con uh -huh. Har Hadley, que ese tono medio duro, viste, como, como, como uh -huh. esa, esa comedia de que, que todo el tono es, ¿y qué vas a hacer? No sé, ahora voy a buscar trabajo. Uh -huh. bueno Así, como que, que, que a la vez decimos siempre, qué buena elección eso, cuando, viste, ya ahí te garantizás que eh, el humor... Así, claro. viste, ya está, es ¿eh? como que si te sale, te sale muy bien. Y a este hijo de puta le sale siempre uh -huh. bien. Así que, uh -huh. este, um, Aparte los personajes secundarios, viste que, que esa cosa de, de, de, de, ¿cómo se llama? De, de, de. Ay, la puta madre, la, la península de mierda esta de. Finlandia, Noruega, ¿cómo se la pelea? De Escandinavia. Escandinavia. Esa cosa escandinava de, de, de esos maleantes que son muy graciosos, viste, que son como también con bigotes, mm. este, y que, y que mm. ¿viste? Le, esos siempre aparecen, esos personajes así medios como... Y lo loco es eso también, ¿no? Que el chabón te muestra eh, siempre pobreza en Finlandia. Uno dice, ¿dónde? Bueno, ah, Mira, ¿sabes qué? ¿Qué? Yo seguía sí. viendo la serie esta que era sueca y danesa, ¿no? Sí. Que esa del puente, eh, de Broen, sí. Brobön, Poblon. Y también me llamó la atención que es de ahora, está ambientada. Es una serie que ya no sé. Yo vi tres temporadas, no creo que haya más, pero este, son esas que cada temporada es un caso policial y que encima lo estira, entonces le dan 15 claro. vueltas, se tinchan las pelotas. Sí. ¿no? Pero muestra mucha pobreza en Suecia. En Malmo es donde están. Ah, Malmo. Tengo una amiga. Pero pobreza, eh, pobreza, digo, ¿qué sé yo? Viste, o sea, que, que, que te alejas de los departamentitos con, con estos muebles sí. de escandinavos que venden mucho en Mercado Libre sí. y, y ya empiezan las fábricas, las fábricas medio abandonadas, sí, los sí, homles, sí. los junkies, eh, las casas tomadas eh, sí, y, sí, sí. O, o, ¿viste? o los fuertes apaches de Malmo. Es increíble. Claro, claro. Bueno, esta, eso es, increíble. eso es porque uno es un boludo que piensa que se come, se come no, los versito que te venden a los sueños. Yo creo que, que esto, bueno, esto es Finlandia, que es lo mismo, digamos, todos los, esos tres, se, yo creo que se que, que maquilla mucho. Luego, Viste que ellos tienen como una cosa de, de, de querer ser perfectos, países perfectos, ¿viste? Y, y yo creo que, mm. que, que se, le, se le... No pueden, de hecho, cuando, cuando salió en Noruega todo el tema del black metal... Se querían medio matar, mm. ¿viste? De que de repente mm. Noruega no se hacía famoso por unos chabones que vivían en el bosque con tres pesos pintándose la cara. Mm. Y, y, ¿viste? Eso no, no les gusta mucho. O sea, son como muy... Y, y esto es muy bueno, porque Finlandia, que uno dice, y, y te muestra el, el país, así, el tipo parece Manchester, ¿viste? Fábrica, gente laburando, claro. mujer, todo mal, ¿viste? Todos cobrando el seguro de desempleo, como una cosa Ajá. muy... Muy, muy loca siempre, hace, siempre te muestra eso. Y así que uh -huh. bueno, recomiendo muchísimo. ¿eh? Eh, bueno, igual, eh, como que no digo nada del otro mundo, pero muy bueno. Eh, la, ya te digo el título de vuelta. es eh, Drift, rift, Drifting Clothes, sería en inglés. Sí, sí, nubes nube pasajeras. Claro, y en, y, en, y en finlandés sería, escuchá, eh, Kaus Pilbet Karabarabat. Claro, eso es, eso es importante, porque pivet significa... <risa> Aparte, carcabat, carcabat es como... Sí, carcabat es, es que es que son, son pasajeros, carcabat es pasajero y caos es nube, y claro. pivet no significa nada, es una palabra que tienen que no significa nada, y la ponen porque no pueden ir juntas nubes y pasajeras Bueno, marquitos para vamos al, al bloque hit, te la bancas Eh, bueno, dale, dale, dale. vamos a ver lo que, a lo que sí. yo ya lo adelanté, ya adelanté. yo traje así, decirlo, un así, homenaje no a, a, a gran Franco Franco Camote, Sí. ¿no? Sería eh, Franco Camote eh, sí. haciendo este, Centro de, de gravedad, gravedad Permanente. Sí, más vale, papá, con ese bajito, con ese bajo, ¿no? Que ¿sabes qué? ¿Mm? Es muy loco que hay un programa real que empezó ahora, en Canal 2, y puso ya, ese tema... Ya terminó. Cómo? Ya, ya tenía. ¿Ya lo, sí, ya lo levantó, ya lo levantaron, no lo dio nadie. Pues Bueno, eh, el, te, el tema de Cortina era este y, y es muy gracioso porque se muere de batiato, o sea, todo mal le salió. A, claro, a... claro. Sí, sí, sí, este... sí. lo mató real, lo mató sí, real. Sí, sí. Yo me acuerdo que, que En una de las primeras charlas que tuvimos con Melero nos recomendó claro. Fe, Fetus, ¿te acordás que estaba loco con Fetus en, en ese momento? sí. Este, sí, sí así sí. que bueno, yo mi, mi, mi hit es este el contexto es bajón pero lo quiero contar porque estoy acá vivo no <ríe> en los momentos que que de estos de que, que de, de enfermedad que tuve eh, en un momento empecé a dormir boca abajo para respirar mejor entonces uh -huh. lo que hacía dejaba la tele prendida y dejaba Aspen viste que Aspen está en la tele en en, TVA, en la TVA y en un momento Imagínate ¿no? el contexto, fiebre 400 grados, todo boca abajo, y suena este hermoso tema que obviamente es conocido por la versión que hizo W en los 90 pero el tema es original de los, de los 70s, desde KC and The Sunshine Band, Please Don't Go. Mm. Ah, qué temazo. Qué temazo, temazo, y esta versión, la original es sí. increíble y es como sí, sí, sí, sí. qué loco no please don't go y yo digo no no me voy ahí eh, loco no, no me voy Casey claro, Casey si me lo pedimos vos, sí. si, si me lo pedimos Casey me quedo papá así que qué sí. te, te más qué hiciste el año pasado qué sería viste qué hacés? viste que mucho ya qué hace no claro, sé qué hace, claro. Oye, así que, que qué hace y los orillo lo, lo del sol y los rayitos que, del sol Nos vamos con el blocazo, entonces Buenísimo Una vecchia bretone Con un cappello, Un sombrero de carne di riso e canna di bambù Capitani coraggiosi, furbi contrabbandieri ma come dei 봉씨 per entrare a corte degli imperatori della dinastia dei Ming cerco il centro di gravi Pasaba, Marquitos, pasaba Batiato haciendo centro de permanente y sí Casey and the son Jammain haciendo y please, pl please Don't Go. Please don't go. Yo, de Please Don't Go me acuerdo que en un festival de Mar del Plata había un corto de sí. un catalán, creo que era. Sí. Que era como si fuera un potrero, un, mo un montón de pibitos jugando a la pelota, uh -huh. y de golpe hay una situación dramática y de la cual el pibe sale en cámara lenta con el tema este. Claro, era, okay. me, me lo acuerdo siempre. Eso me, funciona re bien para cualquier claro, cosa. Situación. Todo, eso, te levanta. Ya sea, ya sea cuando estás muy enfermo o, o cuando estás... Este, este. Sí, sí, sí. Son ha, temas ha cerrado la vida, ¿no es cierto? Es como, es como poner... Eh... Sail away de, de ENIA si querés hacer algo de paisaje. O sea, no, no te va a fallar. Claro. No te va a fallar, te va a levantar claro. el paisaje, pero, pero como, como sí. quieras. Marquito. Sí, sí, sí. Te cuento una historia, sí. una historia de estas que nos gustan a nosotros en Pigmoon Rápida, eh, mm -hmm. que es muy buena. Estuve averiguando, vos sabías que en, <coughs> ya te digo, pero creo que fue en los... Och en los Principio de los ochentas, sí, ponele. Ahora lo busco igual. Para, ¿eh? Y ya digo el dato bien, ¿no? Este uh -huh. eh... buscando en Google, sí, buscando sí, sí, el favor. dato, el dato que se olvida, el dato que se pierde, buscándolo en Google. Está dato está, acá está, sí, en el Ju Ah. Sí, en el 79, ahí está, o sea, eh, sí, viste, te dije, en el fin 70 ¿Vos sabías que en el 79 trajeron el muñeco original de King Kong a la Argentina? Sí, ah. sí, sé esa historia, sé esa historia, es tremenda esa historia Bueno, es así. La cosa que obviamente con el, el éxito, obviamente, del, del bicho, eh, dicen, bueno, viste que en esa época los empresarios eran, eran algo hermoso, ¿no? Porque las atracciones eran así. Traigamos el King Kong, o sea, casi pasaba lo mismo que en la película. Digamos, es como trae el bicho, trae el bicho que la gente paga para verlo. Es medio así, pero estuvo en la rural. Hay unas unos publicidades muy buenas de... Perdón, de... perdón, Martín, pero en la Comic-Con no hacen eso, pero traen personas. O sea, trae el de Stranger Things, que la ponemos acá que la gente va a pagar para verla, pues. no hace nada, o sea, está ahí, ah, mirá, es como dice, el Comic-Con, sí. mejor. Bueno, la cosa es que el bicho lo trajeron, hay unas fotos muy buenas del bicho gigante en un camión lo ¿viste? Eso sí. me encanta bueno, la esa, cosa que, esa fue la que vi sí. Bueno, eh, la cosa estuvo la rural Todo bien, y acá empieza lo bueno el, un empresario Argentino, engurriento En vez de volver el bicho, ya está Dijo, che, pará, llevemos a Mar del Plata Que Mar del Plata Imagínate <risa> el bigotito finito <risa> el Bigotito finito diciendo, Mar del Plata Casino, los pibes, King Kong Entonces, <risa> Bueno, se lo llevan para Mar del Plata eh, Y empiezan ya los problemas, porque el bicho no entraba en el, en el estadio donde lo querían poner, ¿viste? muy argentino todo, entonces empiezan a remodelar, o sea vos decís, abortalo hermano, ya está, no te entra el bicho. Claro, claro, claro. No, sí, el tipo sigue diciendo, no, voy a llenar de guita, vamos a remodelar el estadio para que entre el bicho. Ya, que... Me gusta, me gusta, me gusta porque esto después lo hace ejerzo con un barco en el Amazonas y lo aplauden. Y a este hombre bueno, hasta... que, que hizo lo mismo, o sea, quería llevar el bicho adentro. Exactamente, aparte, bueno, caprichoso, yo imagino ya alguien abriéndose del negocio diciendo, no, hermano, yo acá no te sigo. Hasta acá llegué, claro, hasta acá llegué. Bueno, la cosa es que el bicho empezó a estar varado en Mar del Plata meses logran abrirlo, como el chabón había perdido guita, ponen la entrada como que te diga, tres veces más cara que, que, que acá, no va nadie, no va nadie a ver el bicho, el bicho está solo, y, y bueno, entonces ahí empiezan las deudas, los quilombos, y el bicho queda en Mar del Plata. sí Y entonces, muchas de las historias contaban de que el bicho, termina, lo terminan desarmando acá en Mar del Plata y en Argentina. Entonces yo quería saber si era verdad eso, de que el bicho... Y digo, es raro porque por jala un pedazo de bicho va a quedar, alguien lo va, lo va a tener. Uh -huh. Y vi un video de un chabón grande que dice, yo lo vi al bicho Mar de Plata, abandonado, y uh -huh. dice, estuvo robando porque el chabón dice, eh, el bicho salió un huevo a e ir a verlo, entonces yo mi viejo ni en pedo me llevaba, y un día viene mi viejo corriendo y dice, che, se ve el bicho desde no sé dónde, viste de un ángulo de no sé dónde se ve. Claro y lo llevó al pibe, dice que lo vio parado, dice que fue... Eh, qué, o sea, qué imagen, ¿no? Esa donde no la borras más. Y, sí, claro. y, y bueno, no, y después estuve leyendo y todo, estuve viendo de que al final el dueño, el bicho el, del estudio no sé cuánto, se lo puso la guita que había que poner y se lo llevaron de vuelta. O sea, no, no, no murió en Argentina, pero tuvo esa, claro. esa anécdota muy graciosa del fracaso del, fracaso del empresario que, que, que quiso estafar, porque se es hacía la gente de Mar del Plata. Sí, que, claro, sí, sí, sí. Busquen fotos que es muy bueno. Yo, porque... sí. yo, yo, había, leído, yo había leído también testimonios de alguien que había ido al, al, al, al show. El show era malísimo porque era como que parece ser que era como un robot, que manejaba un tipo de adentro, no sé, que movía la mano un poco, no sé, Fiesta. y hacía, ah, oh, y nada más, o sea, y se acababa ahí. Entonces era como, cuando pasa eso... Digamos, que sí, ya está, te generaron como una expectativa, sacaban, sí, sí. venía el bicho, se movía y, y lo único que tiene es eso, a los dos minutos ya decís, bueno, ¿y qué más hace? No? Caca, ¿Qué sí, sí, hace? Sí. Como tremendo. Bueno, eh, eh, la, la vez que vino James Brown a Argentina, que fue medio como, como King Kong, este, hmm. todo el mundo cuenta eso, todo el mundo cuenta que el viejo pobre estaba reviejo ya y que fue una hora y media de show de la banda de James Brown, el circo de James Brown, no sé qué mierda, y que Jace Brown claro. salió como a la hora y pico, ¿entendés? O sea, cuando, claro. onda, y toda la gente, bueno, che, ya está, y los tipos tocando, imagínate, funk, así, pero, pero no salía, y cuando sale, claro, sale, hace un par de los gritos de Jace Brown, todo, y, y en media hora y terminaba el show. Este, claro pero bueno, viste es como el pobre, el morboso, pues yo creo que, que ya hay que ser morboso, que fue a ver a Chuck Berry cuando vino, por ejemplo. Ahora si sí, sí, que todo el mundo sí. decía que fue muy lamentable, que estaba la esposa al costado del sí, escenario, sí. diciendo que cumpla la hora para irse, Esto es una cosa horrible, pero, pero eso claro. ya es morbo, porque vos ya sabés, boludo, estás yendo a ver a, a un tipo pobre, aparte, un chabón tan vital, verlo así, ¿cuál es la gracia, digamos? Es como... Bueno, es como cuando yo, esto ya lo he contado en Perú, cuando vino Oscar Peterson, que es un pianista de jazz, sí, este, claro. que eh, vino después de una CB. Claro. O sea, ¿Qué <ríe> pianista, y, y en un pianista, y, y en un pianista, qué sé yo, está bien, viste, y entonces la mano, la mano izquierda la, no, la manejaba, no, no era, o sea, está bien, yo no digo que no. Y además, por otro lado, decís, esa gente necesita seguir estando en movimiento porque es lo sí. único que tienen, y si no se deprimen. Claro. Pero, pero ahí se arma como algo medio raro ahí viste como un sí. contrato medio raro entre el público que va que te va a perdonar si pifiás porque, sí. porque qué sé yo no, no sé es como algo medio raro también eso sí sí sí, sí, sí. no, no sé. es terrible así que es bueno sí eso... tengo dos dale tengo dos cositas para, para dale, decirte tíralas. antes tíralas, de tíralas. antes de retirar una es este... Estaba leyendo eh, el libro de la década del ochenta de, de Eses y Ver, que, que está de. lo recomiendo porque es un libro que está bastante bueno y está de saldo, en cualquier librería de saldo, Siempre lo en donde básicamente es eso, es una búsqueda, digamos, de leer los diarios y revistas de la década del 80, Arranca en 1980, termina en 1989, enero, febrero, marzo, abril de cada año, y te va diciendo cosas que fueron pasando. Uh -huh. Y yo lo abro al, al azar y leo algunas cosas, ¿no? Y hoy me enteré que en el Festival La Falda del 83, cuando ya se estaban yendo los, los, los, los militares, pero todavía faltaba, es el último año de la dictadura, sí. antes de las elecciones de octubre, eh, toca Miguel Abuelo en La Falda. sí. Y, y, ¿Y qué hacen? Le tiran con cosas. Sí. sí, sí, sí. Entonces, me, o sea, está lo de, lo de Melero, que es un clásico, ¿no? lo de claro. los encargados que le tiran con cosas. A Miguel Abuelo le tiran con cosas. O sea, llega, ah, no sé, que, o sea, llega un momento en donde digo, ¿qué, ¿cómo fue? Como que, o sea, Esta, esta idea de tirarle con cosas, ¿y por qué? ¿A quién le tiraban con cosas? Porque después cuando claro. vos lo ves, decís, qué sé yo, ¿por qué pensás que es un enemigo si es un tipo que está ahí al lado de tus ídolos, digamos? O sea, no, no es, que, que, es eh, que viene la policía, te empieza a pegar y entonces vos le tiras con cosas. Igual está siendo muy, muy políticamente correcto. Yo pensé que decías que cómo se extraña... El, el, el arrojamiento de, de, de proyectiles. No, no, pero lo que los lo, lo, lo traje como idea, la idea de ir a un recital y que vos consideres que como, que como manifestación de que no te gusta estéticamente lo que está haciendo alguien, ahí sí. le tirás con algo. Como al referi, como al referi. Claro, sí, es verdad, no sé, ¿vendrá del Coliseo Romano? ¿De dónde viene claro, esa idea es de que hay que tirarle con algo? Sí, sí. De verdad, puede ser, ¿No? ¿eh? Bueno, nuestra, nuestra, nuestra querida abuela eh, sí. eh, contaba que cuando iba a ver al a la, a la abuelo, nuestro abuelo jugaba al básquet en, en un club de en el Club el, Sport de Pergamino. El Double High y, no era. Eh, ah, no, no, No, no, no, el, no te mata matas, el, el espíritu, claro. ni el espíritu del abuelo, no, no. Y, y te va a tirar con cosas. Te, y contaba que le, le tiraban con moneda a los árbitros del básquet. El, el básquet en, en, en la provincia es, se pone espeso, y ahí en esa época se ponía muy espeso, y le tiraba con monedas por ejemplo. Ay, mierda, eh. O sea, es, hay como una especie de, de, de habilitación de que se puede tirar con, con algo, si vos estás... En, en desacuerdo. Como la escupida bueno, acá, del, api... del punk, ¿no? Como la escupida del punk. La escupida del punk, claro. O el petardo, ¿no? De Apil, <risa> que ya hemos hablado mil veces. Es una este... evolución, una evolución. Claro, claro, claro. Este... Y... Pero bueno, no, nada, eso es una boludez. Pero, pero... Y que ya no sé si ocurre, ya creo que ya no ocurre más. No, no, Nadie no, tira no. con cosas. A, creo que el, a último, la gente. el último gran show con cosas fue el de Calamity Zen con Nirvana y que hizo un hmm. ah, que después terminó Cobain escribiendo sobre eso en, en, en el bucle sí. de los, o sea imagínate cómo, cómo habrá sido pero bueno claro este, claro sí. yo me acuerdo que en, Blue, en los Blues Brothers en un momento de la película de los Blues Brothers sí, ellos claro. van a tocar ahí más cerca, claro, más cerca de México y tal, y, tocan, y tocan con con una especie de, de, de, de alambrado para que de, las botell sí. la botellas van pegando ahí Este, o sea que es internacional el tirar con cosas Por eso digo, para mí viene de, de la época de los romanos Y quedó, y quedó hasta sí, ahora sí, sí. Que ya no, no se tenía más O ahora hay una aplicación seguramente Que si vos trabajás En la aplicación le podés tirar con cosas Desde la aplicación Claro, como una especie de, de, Pokémon, del de Pokémon Pero le tirás ahí eh, En la pantalla claro, el, el, el, claro, aparece Melero Y le tirás con, con, con claro, un tomate a Melero Claro Este, bueno, lo último que voy a decir, porque vale. si no este programa está bien que es, es tu y vos tenés que recuperarte, tenés que descansar, <ríe> sí, sí, sí. Es, una, es una invitación, eh, estamos haciendo un club de, de lectura con, con Javier Castro, ¿no? nuestro amigo sí. uruguayo, uh -huh. eh, en donde leemos un libro durante un mes, esta vez fue un poquito más, y después lo comentamos en un Zoom, la gente que quiera, esto es gratuito, la idea es que se junte gente que tenga ganas de, de leer, ya leímos otra vez la Telepatía Nacional eh, de Larraki, y ahora estamos leyendo un libro que se llama Mugre Rosa, mm. de una autora, Fernanda Trías, una autora uruguaya, que escribió sí. un libro sobre distópico, sobre que viene una cosa y aparece una, una, una pandemia en Montevideo, del mm. cual mm. la gente tiene que rajar de Montevideo, Lo editó a principios del 2020. O sea, la mía lo escribió justo antes de que empiece todo esto. Sí. Y entonces, bueno, estamos leyéndolo a, a ese y aparece como una niebla todo el tiempo. Yo a partir de esto, que estaba preparando la presentación que, que vamos a, a comentar el 13 de junio, uh -huh. eh, eh, estaba, me vi de fog de vuelta, estaba viendo películas de niebla y vos me dijiste que vea City of Dead Sí. Y, y qué buena que está. O sea, ah, nada, este agradecimiento sí. público, qué, qué buena que está. No, me, está, encantó, está me encantó terrible. El es, clima de esa peli es increíble. El clima y cómo lo vas llevando todo, viste, bien, no, perfecto. No. Eh, Aparte van la idea los diferentes personajes por la, por la misma situación. Eso, Eso está claro. buenísimo. A mí la idea de que un pueblo de, eh, de repente te chupa el pueblo y que la gente no sabe de afuera no sabe qué pasó y entonces tiene que ir al pueblo a ver qué pasó, esa esa idea me sí. vuelve loco. No, no es terrible. Sí. Así que bueno, y bueno y, y después este, es, era esto que hice una investigación tremenda, tuve que mover a un montón de, de contactos, directores de cine, críticos de cine, periodistas y demás para saber si la película de Carpenter le, le había farado a la novela de Stephen King, a la novela de Stephen King, sí. eh, de la niebla, y resulta que no, que aparentemente no. Y lo que llegué, vos me diste Como la, la hipótesis que más me gustó Que eran medios amigos en esa época uh -huh. Carpenter y Stephen King o Al menos tenían un, un conocimiento de los de, Del otro bastante amigable Y que seguramente Stephen King Estaba con, contando los billetes de, de Shining Y le dijo, sí, firma lo que quieras Y el otro no lo nombra La historia no es exactamente igual Pero la verdad es que si vos ves The Fog De la película de Carpenter uh -huh. Porque la... Bueno, la de Stephen King se llama The Mist, eso The es Mist. una sutileza. En neblina, sí. pero ¿no? Digo, neblina y niebla. Claro, no es como. Yo pensaba, ¿qué sería? Neblina y niebla, es medio, acá es medio lo mismo. Sí. Pero, lo, pero si vos ves la película de Carpenter, Reda, yo te decía, Reda para la historia de Stephen King, un pueblito, pero, viene la niebla, viste de todo. Eh, y algo que viene de, de, de lo viejo, viste, eso que, que es uno de los, creo que uno de los ítems estos que, que tenía Stephen King de escribir cómo, cómo causar miedo, cómo, eh, una de las cosas que decía creo que era esta, ¿no? que buscar algo que viene de otro tiempo y claro. se mete en un tiempo que no es el de él, viste, claro, eso claro. siempre te. De acaso. Uh -huh. Pero bueno, este. Pero bueno, nada. Y ahí terminamos en Sitios de que es anterior a todo esto y que también hay niebla y está muy bien usada la niebla ahí. Sí, terrible. Pero bueno, eh, básicamente lo que quería decir es, si, si están interesados o lo que sea en esto, me escriben, o sea, total, ya nos contactamos, sí. nos conocemos, me escriben y yo los agrego al coso y les paso la novela y, y después nos juntamos el 13 de junio. Bueno, perfecto. Así que. Así que bueno, eh, y igual antes vamos a hacer un pimuncito antes. Capaz, sí, un obvio, sí, 29, sí, sí, sí. capaz que llegamos a hacer uno. Sí, sí, sí. Bien. Así que bueno, Así marquitos, que bueno. Eh, como bueno. cierre del programa, yo tenía eh, quería hacerle un homenaje a Marcelo Alceta que quien se fue hace poquito. Sí. Este, uh -huh. pero como yo ya había pasado discos de él y que los, los discos están para están los bancan para escuchar y todo. Este, un gran oyente de este programa, la verdad que yo lo quería mucho, viste, son esas cosas que es increíble, pero me, me choca ver que no haya likes de él eh, y, y, claro. y, y comentarios, viste, cuando estás muy acostumbrado a alguien que... Y es uh -huh. muy loco que no esté, viste, es medio, medio raro. Uh -huh. Y, y mira cómo, cómo será todo esto de lo raro, de, lo, de, de, de esta cosa virtual rara, que... Dije, bueno, qué mejor homenaje que, que pasar el último tema que posteó. Que, claro, y, ahí, claro. y ahí decís, qué loco eso, ¿no? Porque más una persona melómana como él, que, que ponía todo el tiempo canciones, y es muy loco, mm. porque el último tema que pasó, es este tema que voy a pasar ahora, se llama Tiny Children, de Teardrop Exploides, y él era muy fan uh -huh. de Julian Cope y todo, yo digo, qué loco, él habrá diagramado poner como cierre de, de de su por, por lo menos de su de su vida virtual eh, un, claro. la banda de de Julian Cop que él siempre hinchaba un poco los huevos con Julian Cop y todo eso es como muy loco porque porque se podría haber muerto digamos de, de que sí. yo, cuando justo posteó un, un tema medio igual, irónico, igual, igual ahí, claro sí. ya te digo pues, bastante sí. digno porque a veces cuando pasan estas cosas vos vas a buscar lo último y y a veces decís subo y pobre viste pues, sí, sí, sí, A veces sí. pienso Viste, eso, tío. Claro, este, claro, sí, sí, sí, che. Es para... muy loco, igual, igual el tema de la distancia y la muerte eh, es como, bueno, viste que yo hace poco también hablaba acá del tómbolo, eh, un uh -huh. amigo uruguayo que también, que, que claro. todo el tiempo estaba hinchando las pelotas, y de golpe ya no hincha más las pelotas, y entonces es como que es raro también eso, porque en otro momento donde no había tanta presencia virtual... Uh -huh. ¿No? Uy, hacía como 20 años no lo veía a fulano, se murió, ya está. Claro. Pero hoy en día tenés noticias de todo el mundo casi todo el tiempo. Sí, sí, claro. O sea que se nota la ausencia de y alguien. Más, y más por la más gente... que no sea un conviviente o un amigo cercano. Claro, y más la gente que era activa encima en las redes y todo. Claro. ¿no? Y, y de hecho, de hecho Marcelo eh, se, se murió y yo tenía tipo eh, un mensaje de él de hace dos días atrás. Eh, después una, un, claro. un comentario que me puesto, viste como que, hoy él, él tenía problemas, eh, estaba esperando un trasplante de pulmón hace 20.000 años, medio que él, no, no era una persona que, que se veía con un horizonte de vida, este, mm. siempre estaba como internado, siempre tenía problemas de salud, pero, pero bueno, eh, viste nada, uno dice, bueno, si aguantaste tantos años por ahí. Eh, sí, sí. Claro, pero eso solamente lo sabe la persona O los allegados Que lo, sabían realmente la situación de esa claro. pero, pero bueno me, me, me, ¿viste? Dije, está bueno pasar Aparte el tema es un temazo Mirá que a mí yo no soy fan de mm. Teodrop Exploidos No me gusta, te diría, casi O sea, Julián mm. Ponsolista me encanta Pero los Teodrop me costaron siempre Y este es un temazo Él lea muy bueno igual mm. eh, Eligiendo temas Así que este... Claro. Está, me parece que es una buena forma de homenajearlo, eh, dejar eso, ¿no? El último, el último tema. Y es este que se llama Tiny Children. Y con esto nos despedimos. Perfecto. Chitos. Dale. Genial. Buenísimo. Buenísimo. Nos vemos entonces. Nos vemos pronto. Hasta luego. Dale. Adiós.